Esta es la segunda parte de nuestro resumen de la Biblia dedicado especialmente a los que todavía no han tenido tiempo ni oportunidad para familiarizarse con la Sagrada Escritura y para los que necesitan o desean recordar los aspectos más fundamentales de su mensaje. Como ustedes ya saben, dedicaremos un total de cinco pláticas a resumir el contenido de la Biblia para que todos los amables oyentes dispongan al menos de un bosquejo que les permita orientarse en sus estudios del texto sagrado. En el programa anterior me he referido, a Abuelo de Pájaro, a los cinco libros de Moisés que forman el Pentateuco y a los doce libros llamados históricos. Hoy me dedicaré exclusivamente a los libros poéticos, que también son cinco, cuyos nombres son los siguientes, el libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastes o el Predicador y, por último, el Cantar de los Cantares de Salomón. Comenzaremos, pues, con el libro de Job. Algunos creen que este libro es el más antiguo de la Biblia, anterior a los cinco libros de Moisés. Tal vez sea cierto, pero es muy difícil demostrarlo. Lo que sí podemos afirmar es que el libro de Job, aunque está escrito en forma poética, relata una historia verdadera. Hay intérpretes que dicen que Job es un personaje imaginario, simbólico, pero la propia Biblia se encarga de desmentir ese punto de vista. En efecto, en Ezequiel capítulo 14, versículo 20, Job es mencionado como una persona real, junto con Noé y Daniel. También Job es citado como un personaje histórico en la Epístola de Santiago capítulo 5, versículo 11, Este libro analiza el problema del sufrimiento de los creyentes, explicando la intervención directa de Satanás. A lo largo de sus capítulos, diversos personajes exponen los conceptos humanos sobre el asunto después de haber relatado las desgracias sufridas por Job. En la última parte del libro Dios mismo interviene con un extenso discurso dirigido a Job, quien es finalmente restaurado. Permítanme mencionar aquí uno de mis pasajes predilectos en este libro. Son palabras del propio Job en el capítulo 19, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. El segundo de los libros poéticos es el libro de los Salmos es un antiguo cancionero que contiene 150 salmos divididos a su vez en cinco pequeños libros el primero abarca los salmos 1 al 41 el segundo los salmos 42 al 72 el tercero los salmos 73 al 89 el cuarto los salmos 90 al 106 y finalmente llegamos al quinto que abarca los salmos 107 al 150 también hay otras divisiones internas como la de los cánticos graduales, desde el Salmo 120 al 134. Resulta materialmente imposible resumir los Salmos, porque estas maravillosas poesías contienen infinidad de pensamientos elevados, oraciones, alabanzas y aún descripciones de las más profundas experiencias humanas. Bien se ha dicho que en los Salmos se revela la verdad entretejida en las emociones, los deseos y los sufrimientos del pueblo de Dios. Más aún... Hay salmos de vigoroso contenido profético que aluden a los sufrimientos de Jesucristo y a su venidero reinado milenial. No vamos a intentar un resumen, simplemente voy a leerles en el breve tiempo disponible un fragmento de dos salmos famosos, los dos primeros versículos del Salmo 90 y el primer versículo del Salmo 91. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El tercer libro poético es el libro de los Proverbios, una colección de dichos llenos de sabiduría divina recopilados y ordenados por Salomón y otros autores como Agur y Lemuel. Es un libro profundo, pero fácil de leer, muy agradable y sumamente práctico, porque tiene que ver con las experiencias cotidianas en la vida terrenal. A veces es pintoresco y levemente humorístico, reflejando un extraordinario conocimiento de la naturaleza humana. Como este libro tiene 31 capítulos, Yo recomendaría leerlo completo una vez por mes, a razón de un capítulo por día o dos cuando el mes sea más corto, para guiar la conducta diaria con los consejos prácticos de la palabra de Dios. Dice este libro, en el capítulo 4, versículo 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El cuarto libro poético es el de Eclesiastes o el Predicador. En este libro se nos ofrece el cuadro del hombre que reflexiona debajo del sol acerca de la vida terrena. La palabra de Dios nos describe aquí de qué manera piensan los seres humanos, cómo son sus razonamientos y sus conclusiones en tanto no conocen toda la riqueza del Evangelio. Una de las expresiones más célebres de este libro está en el capítulo 12, versículo 1, que dice... Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por último, el quinto libro poético es el Cantar de los Cantares de Salomón. Es una maravillosa canción sobre el amor matrimonial que también presenta analogías que simbolizan el amor entre Cristo y su esposa la Iglesia antes de terminar la plática de hoy quiero leerles un pasaje que para muchos intérpretes alude al momento en que cristo vendrá a buscar a la iglesia está en el capítulo 2 de este libro versículos 10 al 13 mi amado habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven porque aquí ha pasado el invierno se ha mudado